Buen día, Lautaro. ¿Cómo te va? Muy bien. ¿Vos? Bien, bien. Bueno, bien ¿qué, se, ¿qué se sabe de este programa que fue anunciado por el Gobierno Nacional o estos cortes que van a estar disponibles con 30% de descuento? ¿Van a llegar aquí a la provincia de La Pampa? Eh, mira tengo entendido que es para supermercados. Nosotros somos una carnicería frigorífico de consumo local. Eh, así que estaría llegando a las grandes cadenas, nosotros no estamos dentro de ese programa. O sea, ¿se quedan afuera los pequeños comercios, las pequeñas carnicerías y también eh, los frigoríficos de las provincias? Eh, los frigoríficos exportadores uh -huh. son los que abastecen a los supermercados. Claro. Eh, los frigoríficos consumeros, ejemplo acá, eh, Uriburu creo que es el único que hay, ese no entraría y todos los que no tengan la exportación... Eh, estamos afuera seguimos con los precios eh, con los precios viejos y cómo cómo impacta esta decisión en el sector de ustedes digo le van a pedir al gobierno ser incluidos en esta medida ha bajado el consumo de carne el consumo sí bajó bajó bastante eh, nosotros hablamos directamente con el frigorífico no con el gobierno uh -huh. eh, puntualmente ayer estuve hablando con con la gente de un frigorífico que nos provee y estaban con muchos llamados de, de gente como nosotros a ver cómo íbamos a, a manejar el tema porque digamos, se nos van a caer mucho las ventas. ¿verdad? Claro, o sea, esto va a impactar negativamente en, en ustedes que son un frigorífico pequeño o una carnicería. Exactamente. Muchos llamados de carniceros de acá locales eh, que nosotros abastecemos. Eh, preocupados por la medida que toma el gobierno y siempre quedamos excluidos eh, Te pregunto Gustavo, ¿cuáles son los factores que juegan en el precio de la carne? Eh, digo, ¿cómo se forma el precio de la carne? El precio de la carne mira nosotros eh, acá tenemos eh, nosotros no, no failamos ahora uh -huh. nosotros compramos directamente a los frigoríficos pero uh -huh. eh, La gente ve que se paga en el gancho se paga X plata y después se sube mucho al mostrador. Eh, ahí tenés el gasto fijo, eh tener las mermas, tenés la carne que que no se vende, que se echa a perder, lo que se tira, uh -huh. eh, por eso es el, el valor tan tan elevado de la carne en mostrador. Claro. Eh cuando más se va cayendo el consumo más va aumentando todo. Te pregunto por, por los precios. La tira de asado que está promocionando el gobierno con este descuento del 30% va a costar en los supermercados 400 pesos, 399 el kilo. ¿Cuánto está costando hoy la tira de asado aquí en la ciudad de Santa Rosa? El asado hoy, de una media red de consumo en una carnicería, lleva de 550 pesos, A 750 pesos. Hay carnicerías que trabajan solamente media red uh -huh. y hay carnicerías que trabajan con un complemento de asados el asado. El complemento es de asado de exportación y tiene, vale un poco menos que el, que el de consumo, ¿no? O sea. Es el excedente de la exportación, por eso... Por eso tiene ese precio. Bien, o sea, hay carnicerías que están vendiendo el asado a 750 mangos, eh, casi el doble del el precio que está sugerido por el gobierno nacional de 399. Sí, sí, exactamente. Y es imposible bajarlo eh, porque no se consigue hacienda liviana la que la gente consume acá en Santa Rosa. Eh, no se consigue y va subiendo la, la carne y te largan este programa nuevo no sé cómo la verdad cómo lo maneja quiénes son los que más han ganado con estos aumentos de, de la carne en el último año los intermediarios los productores de carne y yo no te lo sabría decir viste nosotros no. eh, a nosotros nos impactó eh, mal mal esto eh, los intermediarios siempre ganan son los que los que no ponen nada uh -huh. eh, yo calculo que el El productor ha estado un poco mejor, uh -huh. pero venía muy castigado en los últimos tiempos también. Bien. Eh, Gustavo, repasemos otros precios que por ahí sirven de referencia para los oyentes les oyentes que nos están escuchando. El vacío se ofrecerá a 499 pesos, esto es lo que anunció el gobierno. ¿A cuánto lo están vendiendo ustedes? El vacío está en 640 pesos. 640, 140 pesos más que eh, el precio sugerido por el gobierno. El matambre, que es también otro corte eh, habitual en la parrillada, al menos aquí en la provincia de La Pampa. Sí, eh, también está en 640 pesos. Bien, bien. Eh, ¿Han notado ustedes que hubo cambios en los hábitos de consumo de la gente que por ahí... ¿Va a la carnicería y que semanalmente compraba ciertos cortes de carne y que ahora compra menos o se pasa a otro a otros cortes más económicos? Eh, puede ser que compren algo menos, que se midan un poco más a la hora de la compra. Uh -huh. eh, también se, eh, se empezaron a manejar mucho con tarjetas de crédito, uh -huh. pero el consumo no cambió y también se vende un poco más de poste. Bien. O sea, ¿hay gente que paga un asado en cuotas con la tarjeta de crédito? Mucha gente, mucha gente. La promoción que largó el Banco de la Pampa, eh, entré ahí seis cuotas, eh, un 50% de los clientes eh, iban con las tarjetas del banco. O sea, un 50% de los clientes paga en seis cuotas un asado que se va a comer el próximo domingo, por ejemplo. Exactamente, o el mismo domingo. ¿Qué pasa con el pollo, el cerdo el cordero, otras carnes que por ahí suelen ser reemplazantes de, de la carne vacuna que seguramente no tienen, eh, no han tenido la suba de este más del 70% del año 2020 en porcentaje no sé pero también el cerdo va muy aparejado al, a, al precio de la carne uh -huh. nosotros eh, no hace mucho estábamos pagando una media red de cerdos 130 pesos y está 200 pesos y uh -huh. eh, Y el pollo también, semana a semana es, sube, baja, eh, te suben un cajón de pollo 200 pesos, 300, lo bajan. La verdad que no sé cómo lo miden, pero debe ser debido al consumo, ¿no? Pero eh, también subieron a la par de la carne, por ahí no se nota tanto, pero pero subió mucho el pollo y el cerdo. Gustavo, la última pregunta, te agradezco por estos minutos con Radio Kermés, eh, ¿qué pensás que debería hacer el gobierno provincial el gobierno nacional van a hacer algún tipo de reclamo ustedes como para que eh, las personas las familias de la provincia de la pampa puedan acceder a esta carne eh, la verdad que no no hablo mucho de, de política eh, no no todavía no sé nada que de alguna manifestación de los carniceros estos uh -huh. sí están preocupados eh, yo creo que van a esperar a ver qué pasa y uh -huh igual la gente en Santa Rosa con los precios esos eh, cuando vos te te atás a esos precios no sabés lo que consumís. Claro. El frigorífico te manda y vos lo tenés que agarrar. Nosotros trabajamos distinto, nosotros compramos al frigorífico y bajamos lo que nos gusta. Claro. Eh, nosotros vendemos calidad, tratamos de vender calidad y en Santa Rosa el 90% de las carnicerías son así. Eh la gente desconfía mucho de esas ofertas, así que tendríamos que ver cómo impacta uh -huh. en estas próximas semanas. Y si realmente llega a la provincia de La Pampa, digo, eh, si realmente, porque son 6.000 toneladas las previstas para todo el país, si realmente se efectiviza ese programa nacional y en los supermercados o en los frigoríficos que exportan, que no son todos los frigoríficos, van a estar disponibles estos cortes de carne. Sí, lo, lo que leí en noticias hasta ahora es que principalmente era para Buenos Aires, así que no sabemos si van a llegar acá, ya me han, me han llamado mucho y yo le digo, tenemos que esperar. Eh, en el programa están todas las grandes cadenas y acá eh, hay grandes cadenas de supermercados. Sí. La anónima ejemplo tiene frigorífico propio y yo creo que va a llegar. claro eh, Pero bueno, va a haber que esperar y, y ahí ver qué se hace, ¿no? Gustavo, eh, te agradezco mucho por estos minutos con Radio Kermés. Bueno, muchas gracias a vos. Son las 10:53, seguimos haciendo la mañana carmesera. Estás en el 106.1. Estás en Radio